dos tres vamos ahora ¡vale! en el nombre de Jesús toda hechicería toda brujería say Unción en los púlpitos Unción en los pastores Unción los predicadores Fluir, poder, revelación Prosperidad Unción, restauración matrimonial En las iglesias Se rompen los húfos del día.